Her、radio Show.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 También estamos transmitiendo simultáneamente a través de avanzadametálica.net con bases en República Dominicana. Como todos los domingos, a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, tenemos una cita con el primer programa de metal pesado online en Heavy Metal Mansion. Heavy Metal Bunker Radio Show. Bienvenidos a todos y a todas. Bien, mi gente, recuerde que si usted quiere sintonizarnos, puede hacerlo a través de la página directamente de Heavy Metal Mansion. Simplemente entra a metalpr.com, apresiona donde dice radio, aparece la barra, le da play y automáticamente comienza a disfrutar. De la programación de Heavy Metal Mansion. Pero si usted tiene la aplicación de t u n i n g pues usted puede buscarnos por Metal PR y también aparecemos. Usted podrá también disfrutar a través de t u n i n g de la programación de Heavy Metal Mansion. Eh, también eh, los domingos, durante nuestra transmisión, usted puede conectarse con nosotros. Directamente a través de la página de la avanzada metálica.net y ahí también podrá escuchar el Heavy Metal Bunker Radio Show. Así que no hay ninguna excusa para que usted no nos sintonice y no pueda disfrutar de nuestra programación. Ok, así que también les queremos informar que. Además de las transmisiones que hacemos、eh, domingo a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, tenemos una serie de emisoras hermanas que se conectan con nosotros durante la semana y retransmiten Heavy Metal Bunker Radio Show diferentes días de la semana desde diferentes países a diferentes horas. Y dentro de estas emisoras está c e s a r Radio Rack.com que transmite、eh, todos los domingos a las 8 de la noche, perdón, a las 21 horas de Bolivia a través de c e s a r Radio Rack.com. También tenemos a la gente de Colombia a través del túnel.com que transmite todos los domingos a las 8 de la noche de Colombia. Tenemos a la gente de Asaltomataradiorock.com que transmite todos los lunes a las 12 del mediodía de España. Tenemos a Metalcorrosivo.com que transmite todos los lunes a las 6 de la tarde de México. A Frecuencia Online Radio que transmite todos los lunes a las 22 horas desde Buenos Aires, Argentina. César Radio Rock a través de su emisora The Classic. Ellos transmiten los martes a las 21 horas de Bolivia. Radio Enigma transmite todos los miércoles a las 13 horas de Chile. RockTotalRadio.com transmite todos los miércoles a las 8 de la noche desde Lima, Perú.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 Si usted necesita más información sobre dónde y cuándo se va a estar retransmitiendo el programa en su área, puede entrar a nuestra página de Facebook, es Heavy Metal Bunker Entertainment, y ahí tenemos posteado todo el itinerario y la agenda de las retransmisiones del programa, desde dónde, cuándo y...、Eh, Usted pueda、eh, conectarse y disfrutar de la programación. Ok, muy bien. También quiero informar、eh, para la gente que tiene la aplicación de asalto mata radio rock.com que asalto mata radio rock.com tiene un nueva, una nueva aplicación. Así que si usted tenía la aplicación de asalto mata radio y por alguna, razón, por alguna razón no le funciona. Simplemente desconecte la desinstále la de su computadora de su, de, de su teléfono y vuelva a reinstalarlo porque、eh, Asalto Mata Radio tiene una nueva aplicación que es básicamente la misma, solo que parece que cambiaron de servidores. Usted puede conseguir el download a través de la página Asalto Mata Radio Rock.com. O puede entrar a nuestra página de Heavy Metal Bunker Entertainment y también aparece ahí el link para que usted pueda bajar la aplicación y que les pueda funcionar. Ok, así que allá Santi y los muchachos de Asalto Mata Radio están haciendo una transición. Así que、eh, si usted tenía la aplicación, desinstale s a de su teléfono y、eh, baje la nueva aplicación. Y si no la tenía. Pues este es un perfecto momento para bajarla por primera vez, ¿ok? Una vez usted baje esa aplicación, usted podrá tener acceso a toda la información, las programaciones que se dan en Asalto Mata Radio, los shows, los podcasts, los artículos y todo lo que usted necesite, ¿ok? Bien, ya habiendo dicho esto, pues vamos a lo que nos corresponde. Y lo que nos corresponde es compartir metal pesado. Ok, bien. También quiero recordar que si usted quiere participar de nuestro chat en vivo de Heavy Metal Mansion durante nuestra programación, simplemente tiene que entrar a metalpr.com diagonal en vivo. Automáticamente le sale una cajita con, para que usted ponga su nickname y automáticamente pasa a la plataforma a compartir con los muchachos que están allí comentando. Así que. Vamos a comenzar con lo que nos toca esta noche. Hoy les tengo un programa un poco variado. ¿okay? Los últimos programas que, que he estado compartiendo con ustedes pues han sido bastante f u e g o z o Mucho trash, mucha agresividad, mucha violencia de la que nos gustan a nosotros. Hoy nos vamos a ir un poco más variado. Nos vamos a ir con mucho heavy metal. Eh, nos vamos a ir clásico. Vamos a estar escuchando algunas cosas nuevas. Vamos a estar escuchando metal en castellano. Okay, así que va a haber un poco de todo para disfrutar y para lo, todos los gustos y los colores. Y comenzamos con nuestro despegue de esta noche: con nada más y nada menos que con la banda de Progressive Metal Ring of Fire. Ring of Fire es una de estas bandas super group、eh, que se formó en el año 2000 y se forma、eh, bajo el liderazgo de nada más y nada menos que de Mark Balls, que fue、eh, muy conocido por haber sido cantante de varios discos con Bay m a l s t e n y Mark Balls, en un momento dado, lanza un disco solista bajo el nombre de Ring of Fire. y más adelante decide、eh, utilizar ese nombre pero para conformar una banda en el 2001 lanzan un álbum bajo el nombre t h e oracle este álbum pues tiene nada más y nada menos que a、eh, mark bowls obviamente en la voz a virgin donati en la batería a philip b o en el bajo y al ruso vitalik cupri en、eh, los teclados vitalik cupri es un,、eh, muy virtuoso、eh, tecladista clásico pianista clásico que también ha participado en muchísimos proyectos y aunque el guitarrista de este disco fue、eh, george b e l l a el tour de este álbum se hizo con nada más y nada menos que con tony m c c a l m o n Entonces esto de alguna manera se convirtió como que en este、eh, Supergroup, que dicho sea de paso, Tony Macalpañ es quien graba el próximo álbum que fue en el 2002 que lleva por nombre Dream Tower. Entonces Ring of Fire, pues、eh, de ese primer álbum debut que se llama The Oracle, estábamos escuchando el tema Circle of Time. Un temazo. De un super super álbum、eh, todos los álbumes que t i e te ha tirado ring of fire hasta ahora han sido、eh, cuatro álbumes、eh, inéditos y uno en vivo que también incluye un dvd en vivo en ese dvd también participa、eh, tony mccalpine y es simple y sencillamente un concierto espectacular si usted es fanático del metal progresivo Eh, usted tiene que escuchar a Ring of Fire y tiene que ver este concierto. Así que comenzamos progresivos en la tarde y la noche de hoy con Ring of Fire, su tema Circle of Time de su álbum The Oracle del 2001. Pero vamos a continuar, vamos a continuar con lo que nos toca y vámonos con esta banda de New Jersey clasiquísima. Vámonos con Attacker.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 Su amigo Dark Nerudas, directamente desde Spring, Texas, transmitiendo a través de Heavy Metal Mansion, MetalPR.com, con bases en San Juan, Puerto Rico, y simultáneamente a través de Avanzadametallica.net, con bases en República Dominicana. Así que bienvenidos a todos y a todas, y ya habíamos comenzado con nuestro despegue. Y lo habíamos hecho con nada más y nada menos que con la banda de、eh, rock metal progresivo Ring of Fire. De su álbum The Oracle del 2001, estábamos escuchando el tema Circle of Time. En la voz de nada más y nada menos que de Mark Balls. Bien, y lo próximo que、eh, estábamos escuchando en nuestra primera intervención. Pues eran los chicos clásicos de New Jersey, Attacker. Attacker en 1988 lanzan su segundo álbum de nombre The Second Coming. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Lord of Thunder. Un temazo de un extraordinario álbum. De una muy muy buena banda、eh, que hizo extraordinaria música durante、eh, la segunda mitad de los años 80. Así que después de Attacker estábamos escuchando a los alemanes a t z e b a t z e b es su más reciente álbum fue en el 2017 bajo el nombre de Rise of Chaos. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Die by the Sword, bajo el liderato de Wolf y la voz de Mr. McTornillo. Dicho sea de paso, ya ahora en enero sale el más reciente álbum de a c c e p t bajo el nombre The To Mean to Die. Un discaso que lo que he escuchado de él. Eh, si, como mancha pinta, esto va a ser un discazo de cuatro pares. Pero vamos a esperar a enero a que llegue este álbum. Bien, pero vámonos, vámonos a continuar y vámonos con algo nuevo, nuevecito. Esto recién salió hace unas 48 horas y es el más reciente single y el adelanto. De lo que será el próximo álbum de la banda polaca Crystal Viper. Crystal Viper, al frente del liderazgo de Marta Gabriel, el día 15 de enero del 2001 saldrá a la luz el álbum más reciente de ellos bajo el nombre The Cold. Y esta semana, hace dos días exactamente, lanzaron el primer álbum. Corte o el primer single que es un lyric video que está corriendo por YouTube. Así que vamos a darle un poco de oído a lo más reciente de Crystal Viper y esto es The Call. Desde i r c t t a m e e e n d la Ciudad de México. Metal corrosivo, 8 años. Difundiendo el metal y lo mejor del rock más duro de todos los tiempos. Metal corrosivo en todas partes. Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga.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 Yes, people, estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Y eso que estábamos escuchando en esta intervención, pues era nada más y nada menos que la banda polaca Crystal Viper, banda liderada por Marta Gabriel y su tropa, que、eh, desde el 2003 se forman y su primer álbum lo sacan en el 2007. Crystal Viper siempre fue una extraordinaria banda, tipo heavy metal, con un sabor medio power, speed metal, con mucha fuerza, mucha energía. Marta Gabriel le da una fuerza súper, súper brutal. En el, el año pasado, en el 2019, lanzaron un álbum、eh, bajo el nombre de Tales of Fire and Ice. Este álbum, y en aquel momento、eh, lo comenté, Pues trataron de hacer como que un cambio un poco más comercial. i n c l u s i v e hasta la carátula del disco era así como media gótica. Y entonces la intensidad de la música disminuyó. Era una cosa un poco más melódica. No iba para nada. Con Crystal Viper fue un álbum que a mí no me gustó para nada. Sin embargo, el próximo 15 de enero sale su más reciente disco, lo que será su próximo álbum bajo el nombre The c o l d Y este single que acabamos de escuchar, pues es el single de ese、eh, álbum. Y me alegré mucho cuando lo escuché porque siento que, por lo menos en este tema, porque no sé el resto del disco, en este tema volvieron a lo que fueron. Yo espero que el resto del disco esté a este nivel de calidad,、eh, que es lo que era Crystal Viper. No, el pasado disco, pues no sé, no era. Sé que fue un intento de hacer algo diferente, pero no me... no sé.、Eh, así que esperemos que este nuevo álbum esté a este nivel, porque lo que estábamos escuchando p、pues, u es ese single el s adelantado de lo que será su próximo disco en enero, The c o l d Así que esperemos. Lo próximo que estábamos escuchando pues era la banda de New York, Riot. b u e n Riot, porque así se llamaban antes, ahora se llaman Riot 5, pero para mí siguen siendo Riot. Y Riot en el 1990 lanzan un álbum que lleva por nombre The Privilege of Power. De ese álbum estábamos escuchando el tema Storming the Gates of Hell. Un temazo de un extraordinario disco. De hecho. En mi opinión personal, todos los álbumes de Riot son buenísimos. Unos mejores que otros, claro está. Pero este álbum de 1990, en mi opinión, es un extraordinario álbum. Así que estábamos compartiendo con ustedes el tema Storming the Gates of Hell de The Privilege of Power de 1990. Bueno, vámonos con una banda clásica que. Este año lanzó un discazo de cuatro pares, extraordinario álbum, pero que a finales del 2020 se ha explotado tremendo chisme y tremendo bochinche. Hubo una rebelión a bordo de esta banda que en estos momentos no estamos muy claros de cómo ha quedado la cosa y qué es lo que depara el futuro. Estamos hablando de、eh, la banda Alcatraz y el r e v o l u que se ha formado con su histórico cantante Graham Bonnet y la nueva alineación que componía este, esta banda actualmente, que incluía algunos músicos de la banda original. Vámonos con Alcatraz de su más reciente álbum Born Innocent del 2020. Cause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 Sintonizando a todos los que están en el chat, muchos saludos a los que están en nuestro grupo en WhatsApp también, a los que me han estado enviando mensajes por mi Facebook、eh, o mi WhatsApp personal, pues、eh, muchos saludos a todos y a todas. Y también un saludo a toda esa gente que durante esta semana van a estar escuchando la programación retransmitida por diferentes、eh, emisoras. En Latinoamérica y en España. Así que un abrazo para todos ustedes. Bien, eso que estábamos escuchando, pues era el tema Born Innocent del de e álbum Born Innocent, que es lo más reciente que、eh, había lanzado Alcatraz. Un álbum que fue el primer álbum inédito en, en casi 30 años que no hacía. Alcatraz. Sin embargo,、eh, reventó un conflicto muy serio y hubo una rebelión a bordo de Alcatraz. Los detalles no están claros, lo único que sí sabemos es que aparentemente Graham Bonnet, quien ha sido el líder de Alcatraz, el cantante de Alcatraz, y yo me atrevería a decir que es la imagen de Alcatraz, Yo no me imagino a Alcatraz sin Graham Bonnet. Pero, aparentemente, Graham Bonnet tuvo、eh, serios conflictos con quien fue su manejador de la banda. Y deciden separarse, romper relaciones、eh, en términos de manejo de la banda. Esto, pues, como que no fue de agrado para los demás miembros de la banda. Y simple y sencillamente, los demás miembros de la banda. Abandonan a Alcatraz y, y esto es algo muy gracioso, ¿verdad? Porque todos, con excepción de, de Graham Bonnet, todos se van de la banda y se buscan un suplente de Graham Bonnet. Que en este caso se buscaron a Dougie White, que como ustedes saben, Dougie White ha sido cantante por muchos años de Michael Schenker,、eh, fue cantante muchos años de Rainbow, cantó con Ingwe m a r s t e i n y es un extraordinario cantante. Y se buscan a Dougie White y anuncian que van a continuar bajo el nombre de Alcatraz. Ellos dicen que se, se salen de la banda. En realidad, ellos votaron a Graham Bonet. Porque si usted tiene cinco miembros de la banda, cuatro de ellos se v a y se b u s c a un cantante nuevo y siguen trabajando bajo el mismo nombre, pues lo que hicieron fue votar al que quedó. Graham Bonner, por su parte, lanza un comunicado diciendo que él va a terminar un disco que está haciendo con el Graham Bonner Band y va a volver a grabar con, bajo el nombre de Alcatraz. Así que, aparentemente, la historia de Queen's r i g e se va a volver a repetir y vamos a tener dos diferentes Alcatraz.、Eh, como les dije, yo no veo a Alcatraz sin Graham Bonner. ¿okay? Cualquier cosa que sea un Alcatraz y Graham Donet es un cover band. Aunque hayan dos miembros originales, la cara, la imagen, la voz, el sonido, quien escribía las canciones era Graham Donet. Así que no sabemos. Me extraña mucho de Joe Stump que se,、eh, ¿verdad? Que, que se haya unido a esta rebelión, porque aunque sí es cierto que Joe Stump lleva un par de años tureando con Alcatraz. él no fue quien grabó el born innocent el born innocent todas las guitarras las grabó chris imperiteri incluyendo eh, eh, creo que hasta、eh, bruce kulick escribió y creo que también grabó así que j o e s t o n no grabó ese disco simplemente le estaba tureando pero se montó en la olita de、eh, los demás y no sabemos qué va a ocurrir yo La experiencia nos dice a nosotros que esto va a terminar en los tribunales para ver quién tiene el nombre y eventualmente uno de los dos va a desaparecer. Lamentable por demás, porque Alcatraz, después de tantas décadas, había como que tenido un resurgir con esta alineación y con este extraordinario álbum que lanzaron. Vamos a ver qué ocurre en el futuro. Bien. Lo próximo que estábamos escuchando después de Alcatraz, pues era el italiano Dario Moyo y Tony Martin. De su álbum The Third Cage, que fue lanzado en el 2012, estábamos escuchando el tema Cirque to Freak. ¿sí? Dario Moyo, quien es un extraordinario eh, guitarrista eh, italiano, pues siempre ha mantenido una gran cercanía con Tony Martin. Y Tony Martin grabó tres álbumes con、eh, Darío m o y o el Cage 1, Cage 2 y el Third Cage. Y son extraordinarios los tres álbumes. Así que si no los ha escuchado y le gusta esta vibra un poco oscura, así tipo Tony Martin, esto es un excelente álbum. Bien, pues vámonos, vámonos a continuar y vámonos con algo de metal en castellano para que toda esa gente que le gusta. El metal en su idioma goce. Y esto dice de esta manera.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 Estamos transmitiendo a través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com que ahora en el 2021 se cumplen 20 años de la existencia de la emisora Heavy Metal Online. Así mismo, señores, el Lechón Atómico ha estado celebrando durante este mes lo que han sido los 10 años de la lechonera del rock. Así que muchas felicidades a él. Y a todos los que han estado involucrados con la lechonera o lo que es la nueva lechonera, que ya no es tan nueva porque lleva 10 años, pero la nueva lechonera del rock、eh, ha sido pues, un programa constante y sonante durante estos últimos 10 años. Pero Heavy Metal Mansion, metalpr.com o Heavy Metal Mansion.com lleva ya casi 20 años. O sea. Cuando usted no se imaginaba y nadie pensaba que las emisoras online se convertirían en la primera herramienta para difundir el metal pesado, estaba ya Heavy Metal Mansion montando antenas cuando el internet era lentísimo y cuando las cosas casi no corrían y no habían smartphone ni nada de eso. Así que felicidades a mi hermano el Lechón Atómico y a todos los que de alguna manera han estado involucrados en Heavy Metal Mansion y la nueva lechonera del rock durante todo este tiempo. Y yo que pues ya llevo año y medio siendo parte de esta familia. Así que enhorabuena. Bien, eso que estábamos escuchando, pues no era otra cosa que la banda. Renacer, la banda argentina de heavy metal melódico, Renacer, de su、eh, álbum debut que fue en el 2002,、eh, que lleva el nombre de la banda Renacer. Estábamos escuchando el tema Entre la Gloria y la Traición. En la voz de su cantante principal que ha estado con la banda desde sus comienzos, Cristian h Berton c e l i un cantante de cuatro pares. Después de renacer, nos fuimos con、eh, los alemanes que son los papás del power metal. Nos fuimos con Halloween. De su álbum Keeper of the Seven Key 2, estábamos escuchando el álbum Eagle Fly Free, que esto fue lanzado en 1988. en La continuidad de lo que fue el Keeper of the Seven Key 1, que、eh, en realidad la idea y la intención de Kai Hansen. Era que se lanzara un solo álbum bajo el nombre de Keeper of the Seven Key, que iba a ser un álbum doble con todas estas canciones en un solo álbum. Sin embargo, la casa disquera entendió que en ese momento lanzar un álbum de tantas canciones, un álbum doble, pues no era lo más recomendable y lo distribuyeron entre lo que era el Keeper Seven Key One y el Keeper of the Seven Key 2. Dos、eh, joyas. Eh, obras maestra s de los legendarios Halloween. Vámonos ahora con algo nuevo. Algo nuevo que también acaba de salir hace un par de días. Y estamos hablando del actual cantante de Queen's Ripe, Todd La Torre. Quien fue cantante también de Into Eternity. Y ha sido el cantante de Queen's Ripe desde que salió Jay of t a t e Que le ha dado no un segundo aire, le ha dado un tercer y un cuarto aire, porque Todd La Torre hace una, un trabajo espectacular en la banda, no solamente como cantante, p e r o también fue quien grabó las baterías del más reciente álbum, es quien escribe las canciones y arregla muchas de ellas. También es productor de muchas de las cosas que hace Quincy. Así que de alguna manera Todd La Torre se ha convertido como que en el hombre. Que está llevando a Queen's Reich en sus hombros. Sin embargo, tiene、eh, proyectado para el 5 de febrero del 2021 lanzar su más reciente álbum solista. Este álbum llevará por nombre Rejoice in the Suffering. Y esta semana lanzaron un single, un lyric video, bajo el nombre de Dark and Majesty. Así que vámonos, vámonos con toda la torre y su más reciente tema Darkness Majesty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 metal desde el 2001 reconocida mundialmente metalpr.com heavy metal mansion si、sí, por aquí por aquí por aquí estamos de regreso en heavy metal bunker radio show eso que estábamos escuchando en esta intervención pues es el el adelanto el singer que nos acaba de、eh, lanzar tod la torre cantante de queens r i c h e Eh, de lo que va a ser su próximo álbum solista que llevará por nombre Rejoice is the Suffering, que está proyectado para salir el 5 de febrero del 2021. Y el tema que nos adelantaron es Darkened Majesty. Suena, a mí me gusta mucho, suena súper, súper bien.、Eh, una canción con mucha fuerza, con mucho cuerpo. Eh, con muy buenas melodías y la voz de Todd La Torre, pues impecable como siempre. Así que esperemos entonces a febrero a que nos llegue este álbum para saber en qué condiciones de calidad está. Que yo no dudo,、eh, por lo que se ha visto、eh, de la calidad en términos de producción de Todd La Torre, no dudo de que sea un álbum de cuatro padres. Bien,、yeah. lo próximo que estábamos escuchando, pues era la banda h e l l c a helker en el 2019 lanza un álbum de nombre metamorfosis que dicho sea de paso es un álbum que sale tanto en español como en inglés、eh, y de su versión en español estábamos escuchando el tema hacia la inmortalidad un temazo de un extraordinario álbum en la voz de nada más y nada menos que de aaron b i g l i a Aaron b i g l i a fue el que sustituyó a Diego Valdés una vez sale de la banda. Y en mi informe tengo de que、eh, el que lanzó,、eh, digo lanzó porque ya queda poco tiempo del 2020, un álbum de nombre Deja b u No sé si este álbum, no lo he, no lo he escuchado,、eh, así que no sé si es un álbum de、eh, compilación porque veo algunos temas que. Había visto antes, no sé si es que regrabaron con Aaron o si es un, un disco compilatorio de los mejores éxitos. Me aparece como un full l e n g t pero pues veamos.、Eh, lo que sí es que estábamos escuchando a Helter hacia la inmortalidad d e su álbum Metamorfosis del 2019. Bien. Vámonos ahora con una banda de metal from Puerto Rico. Vámonos con una banda puramente boricua de mi patria. Y estamos hablando de la banda métrica, que es una banda que el año pasado surgió con mucha fuerza, con mucho ímpetu y con un sonido brutal. Una banda que、eh, ha tirado pues algunos demos, algunas producciones de a poquito, todavía no nos han Eh, regalado ese álbum completo, pero ante esto de la pandemia, pues realmente pues a veces no es el mejor negocio. Lo que sí sabemos es que esta pasada semana Métrica lanzó un video con un tema nuevo que se llama Fuerza y Sangre. Ese álbum, ese tema está en YouTube. Te puedes u b i r d e l e like, suscríbase a la página y disfrute de este video. Aquí quiero compartir con ustedes y para toda la gente de Latinoamérica y España, esto es Métrica de Puerto Rico y el tema es fuerza y sangre. De mucho metal pesado, mucha distorsión y mucho galillo volando. Eso que estábamos escuchando en esta intervención, pues es la banda Boricua Métrica. Métrica es una banda autóctona de Puerto Rico que、eh, salió el año pasado,、eh, un poco antes de que todo esto de la pandemia reventara. Salieron con mucha fuerza, con mucha energía y con unos temas espectaculares. Han lanzado、eh, varios temas en demo, este, han hecho varios covers que suenan súper bien y en vivo suenan de puta madre. Métrica、eh, acaba de lanzar un video en YouTube con este tema que estábamos compartiendo que se llama Fuerza y Sangre. Un temazo、eh, fuerte, bueno.、Eh, estamos esperando el disco.、Eh, a ver cuándo, si ahora para el 21, pues logramos tener un álbum completo de Métrica. Que es una de las bandas que、eh, está sonando súper, súper bien en la escena de Puerto Rico. Banda liderada por、eh, mi gran amigo Flavio Díaz. Quien es un old schooler de la escena, desde la época de machetero, machete y varios proyectos en los que se ha desenvuelto, siempre haciendo buena música.、Eh, así que, enhorabuena para Métrica, estoy aquí esperando que salga el disco nuevo, mientras tanto, pues nos vamos deleitando con lo que ya nos han enviado, ¿ok? Muy bien. Eh, también quiero decir que está liderada por flavio díaz pero la voz de ron scott pues simple y sencillamente es una cosa es peluznante una voz muy muy muy muy buena para el tipo de música que están haciendo y el line up completo es buenísimo el line up completo es, es muy bueno así que le deseo mucho éxito mucho futuro en la escena boricua a la banda métrica Lo próximo que estábamos escuchando, pues era la banda Muro. Muro de su álbum Pacto de Sangre de 1992. Estábamos escuchando el tema Muerte por Muerte. Me gusta mucho la música de Muro. Me gusta bastante. Y este álbum en particular es un extraordinario álbum. Bien, pero vámonos. Vámonos a continuar con la. El metal pesado que tenemos para compartir. Y ahora nos vamos a ir con una banda clásica, clásica, clásica de lo que se conoce como el American Metal. Estos son Omen. Now command y e stand up.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 Sí, mi gente, estamos aquí de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Eso que estábamos escuchando, pues era una de las bandas emblemáticas de lo que se conoce como el American Metal. Estamos hablando de que eso era Omen. De su álbum Warning of Danger de 1985, pues estábamos escuchando precisamente el tema del disco: Warning of Danger. O、oh, en un bandón de cuatro pares, clásico, clásico, clásico. Bien, lo próximo que estábamos escuchando, pues no era ni menos clásico. Y también del American Metal, estamos hablando de Metal Church. Metal Church de su álbum Blessing in Disgust de 1989. Estábamos escuchando el tema Badlands. Un temazo también de esa extraordinaria banda Metal Church. Bien, mi gente, mi relojito de arena me acaba de informar que ya no me queda tiempo para más. Se me a g o t a r o n los 120 minutos que me concede Heavy Metal Mansion para compartir con ustedes. Pero don't preocupéis, don't preocupéis, porque el próximo domingo. A las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, regresamos con mucho más metal pesado para compartir con todos y cada uno de ustedes. Así que los espero este próximo domingo、eh, a las 7 de la noche, como todos los domingos, en la cita con Heavy Metal Mansion aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. También quiero recordarle que todos los jueves este servidor Dark Neruda se está con ustedes en AZ Rock con su programa AZ l o v e 60 minutos de heavy metal y hard rock del que a usted le gusta y le apasiona. Todos los jueves a las 9 de la noche,、eh, hora de Puerto Rico y el Caribe, por a z r o c k r a d i o c o m Así que. Tiene una cita con este servidor el próximo jueves y el próximo domingo. Yo los voy dejando, mi gente. Recuerden lo que les digo todas las semanas. Cuídense mucho. La pandemia no ha terminado. Mucha cautela, mucho juicio. Cuídese n y protéjase usted y proteja a su familia. Yo los escucho la próxima semana. Que tengan una extra extraordinaria semana. Que trabajen poco y ganen mucho.